Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmaria. Son las 9 de la mañana, tenemos casi 17 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 13 de noviembre. Viernes y 13, seguimos con preocupación la evolución de la pandemia. Hoy darán a conocer los datos actualizados por municipios y ayer las cifras volvieron a ser malas en la Comunidad Valenciana, ya que superamos los 2.100 positivos de los 59 brotes detectados, uno de ellos se produjo en Elche con cinco casos y vuelve a ser de origen social. La mayoría de los contagios se dan en el ámbito social y por ello, cuando llega el fin de semana, las autoridades enfatizan la necesidad ...de continuar respetando las normas... ...el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana... ...sigue aplicándose... ...al prorrogarse una semana más... ...la lista de fallecidos sigue aumentando... ...y la Comunidad Valenciana ha superado... ...la cifra de los 2.000 fallecidos... ...desde que comenzó la pandemia... ...gran parte de esas personas... ...que han perdido la vida por COVID... ...son residentes de geriátricos... ...que han estado en el punto de mira y continúan... ...algunos han sido sancionados... ...y otros intervenidos en el Elche... Hoy conoceremos más la situación de los mismos a través de la Asociación por la Dignidad y Bienestar de los Ancianos, que fue creada por familiares del centro de Altavix. La asociación se ha reunido esta misma semana con responsables de la consellería y de la empresa adjudicataria que gestiona el geriátrico de Altavix, quienes se han comprometido para evitar la intervención a mejorar algunos de los puntos de los que el informe del signo de Greuges denuncia. ...se han comprometido a que el médico se incorpore... ...a partir del 18 de noviembre... ...intentarán mejorar la higiene de los usuarios... ...dicen, ya que no hay personal suficiente... ...para realizar dos duchas a la semana... En la actualidad solo se duchan una vez a la semana. También se han comprometido a incorporar mejoras en las básculas para obtener el peso y el tallaje necesarios para ajustar esos medicamentos de los usuarios, entre otros muchos aspectos de los que hablaremos a las 10 de la mañana con la responsable de esta asociación. ...y hoy además en unos minutos... ...también abordaremos esa campaña de recogida de alimentos... ...que se ha iniciado para ayudar a las familias más vulnerables... ...sobre todo ahora que se acerca la campaña de Navidad... ...y estamos en la plena segunda oleada de pandemia... ...y hoy es viernes... ...así que tendremos nuestro Rincón de la Cultura... ...a partir de las nueve y media con Antonio Bazán... ...y acabaremos un Rincón de la Cultura... ...que vamos a dedicar... ...este año a hablar, esta semana a hablar de las escritoras ilicitanas... ...pero también de otras escritoras... ...por las actividades que el Ayuntamiento ha puesto en marcha... ...para visibilizar la incorporación... ...o las aportaciones literarias de la mujer... ...y también a las diez y media vamos a acabar el programa La Glorieta... ...hablando de hostelería con esa nueva plataforma que se ha creado... ...y que ha puesto de manifiesto la división del sector... Estos son, a grandes rasgos, los contenidos de un programa donde en la ronda de noticias estaremos muy pendientes de esa actualización de los datos por municipios eh, que eh, pues realizará esta mañana la Consellería de Sanidad. Y ahora comenzamos, como siempre, con música, con la música de Tokino. Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granada, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no momento E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida vira ou chorar. Essa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorás Giro um simples compasso No ciclo eu faço que descolor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 ...desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche... ...trabajamos por una Elche Mesné... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pasan eh, nueve minutos de las nueve de la mañana... ...y seguimos con más música... ...con una de las eh, canciones... ...que más se han versionado en todo el mundo... ...la de Volar en el... Eh, ...nosotros vamos a ofrecerles... ...una versión... ...de esta canción... ...adaptada al jazz por el trío Scott Hamilton, una verdadera delicia para los amantes del jazz y del saxofón. En el Blue dipinto de Blue. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-3464.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 ¡Que jamás volveré a pasar del postre! Los domingos son Hollywood en L'Aljub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en La L'Aljub, loving people. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 18 minutos, tenemos 17 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas, lo hemos anunciado. Vamos a dar más detalles de ese Banco Municipal de Alimentos que ha vuelto, por desgracia, a ponerse en marcha para poder ayudar a las personas que más están sufriendo los efectos de esta gravísima crisis por la pandemia. Un banco de alimentos que no se puede poner en marcha si no es con la ayuda de día y de los voluntarios de la asociación Conciencia T. Pues bien, queremos hablar con uno de los responsables de esta asociación, él es el vocal de la asociación Concien Conciencia T, Antonio Luis Martínez Pujalte, conocido también, porque fue ex concejal, fue concejal del Partido Popular en la época en la que gobernó Mercedes Alonso y ahora es profesor en la Universidad Miguel Hernández, además de dirigir una de las cátedras institucionales de esta universidad. Muy buenos días, Martínez Pujalte. Muy buenos días, ¿qué tal? Veo que ocupa bien su tiempo en causas solidarias. ¿Por qué eh, esta asociación, Conciencia T, ha apostado por ella? Pues la verdad es que eh, yo llevo eh, colaborando con, con la asociación desde, desde el principio, en el sentido de que Bueno, pues cuando se creó esta asociación, algunas de las personas que son sus fundadores, como el actual presidente Borca Chazarra, pues eh, contaron conmigo para asesorarles, para, para orientarles en los primeros pasos. He estado eh, colaborando con la asociación como un asesor externo, por, podríamos decir. Y eh, desde el pasado verano, y pues ante las circunstancias también provocadas por la pandemia, Pues decidí dar un paso más e implicarme más a fondo en la, en la asociación y desde hace algún, algún tiempo soy miembro del comité directivo, desde el pasado mes de septiembre. Pues algo, algo están haciendo ustedes bien en el momento en que han conseguido incrementar los voluntarios para en 2020, a pesar de toda esta pandemia. Sí, la verdad es que hemos realizado muchísimas presentaciones en centros educativos, casi 150 presentaciones. Hemos ido a, a 15 colegios e institutos de la ciudad, además de las dos universidades, y la verdad es que pues hemos hecho llegar nuestro mensaje. Yo creo que los jóvenes se dan cuenta de la situación que estamos viviendo y tienen esa disposición de ayudar y hemos logrado… Pues tener en estos momentos cerca de 250 voluntarios, en torno a 245. Y de esos 250 voluntarios, ¿cuántos estarán trabajando o cuántos están ya trabajando con esa campaña de recogida de alimentos para reactivar ese Banco Municipal de Alimentos de cara a estas Navidades? Pues la verdad es que... Hemos empezado esta semana nuestras actividades de voluntariado. La mayor parte de los voluntarios ya están, eh, eh, ya están realizando actividades en distintas entidades de la ciudad. Pero este año, eh, también como consecuencia de, de que el Ayuntamiento de Elche nos ha transmitido esta necesidad que existe... De, de, de, hay personas, hay familias de nuestra ciudad que están en una situación de emergencia alimentaria... ...pues hemos decidido apostar fuerte... ...por una actividad en la que ya tenemos experiencia... ...porque lo hemos venido haciendo desde el principio... De, de, ...desde que existió la asociación... ...pero este año hemos decidido apostar fuerte... ...por realizar una recogida de alimentos... ...que va a ser más o menos de carácter permanente... ...y además el ayuntamiento ha tenido la iniciativa... ...de, de, de que se ponga en marcha un banco municipal de alimentos... ...y nos ha pedido que lo coordinemos... ...por tanto... Eh, esa va a ser nuestra actividad y hemos destinado a esa actividad a buena parte de nuestros voluntarios. Cerca de 100 voluntarios van a estar trabajando uh -huh. en estas tareas. Pues vamos a hablar de cómo se va a coordinar. Eh, primero, la campaña de recogida ya ha empezado. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos eh, en ocho supermercados de la ciudad, tenemos voluntarios nuestros que la mayor parte de los días eh, pues están allí, están... Eh, eh, de forma permanente hay cajas eh, de nuestra asociación que, y carteles que anuncian el propósito de la recogida y eh, la mayor parte del tiempo, pues además, esas, eh, nuestros voluntarios están presentes en los supermercados para poder explicar a los clientes de, de lo que se trata, ¿no? Y una vez que las cajas... Eh, Una, eh, digamos que el primer paso es la recogida de alimentos en los supermercados. Eh, la gente que va a los supermercados pues, y lo desea nos dona o compra una parte, algunos alimentos para donarnos. Una vez que eh, los alimentos se recogen en los supermercados van a ser, eh, se, se trasladan a las instalaciones de día, que es donde se va a albergar eh, digamos, el banco de alimentos y posteriormente eh, los llevaremos a aquellas familias que nos eh, indiquen los servicios sociales del Ayuntamiento de Elche, porque de lo que se trata es eso, de atender situaciones de emergencia alimentaria. O sea, que estáis recogiendo ya los alimentos y eso significa que la entrega de los mismos, hasta que no haya un acopio, no empezarán a repartirse los lotes o cómo se van a repartir esos lotes. Yo creo que lotes? la entrega... Sí, yo creo que la entrega de alimentos empezará probablemente la semana próxima, en el momento en el que ya tengamos una cierta dotación. Tengo que decir que en estos primeros días ya se ha mostrado la generosidad de la gente, hemos recogido bastantes alimentos, eh, hay que organizarlos, hay que hacer lotes de alimentos, también para eso van a estar voluntarios nuestros en las instalaciones de día realizando toda esa tarea. ...y eh, yo creo que la semana, probablemente la semana, en el espacio de una o dos semanas... ...pues comenzaremos a llevar alimentos a las familias... ...y a que nos indiquen los servicios sociales de ayuntamiento de hecho. Bien, eh, eh, pero qué, ¿qué alimentos son los que se pueden donar? Eh, También se incluyen las carnes, los pescados, ¿qué alimentos...? Son? No, la idea fundamental es que se donen eh, alimentos no perecederos... ...que por cierto, aparte de donarse en los supermercados... ...en los que se encuentran nuestros voluntarios... Animamos también a las familias o a las empresas a que, si lo desean, realicen donaciones llevando directamente a, a la sede del día o a la sede de la Asociación Conciencia T, que está en Avenida Novelda número 10, o también se pueden hacer donativos eh, en metálico y nosotros eh, nos encargamos de comprar esos alimentos. Pero básicamente se trata de comprar alimentos no perecederos, que puedan, por tanto, pues a, pues a lo mejor, aunque estén allí un tiempo albergados en el banco, pues puedan servir para las familias. Junto con alimentos, también interesan productos de higiene básica. Esta, esta campaña de recogida, ustedes ya llevan haciendo muchas campañas de recogida durante este 2020, precisamente por la emergencia social, que lamentablemente se ha aumentado por esta crisis eh, eh, pero esta, en concreto, la que van a comenzar ustedes de cara a la Navidad ¿Hay alguna novedad con respecto a las anteriores? Bueno, nosotros hemos realizado recogidas de alimentos prácticamente todos los años en las fechas navideñas Y normalmente esos alimentos han ido destinados en el pasado pues, a, a comedores sociales de la ciudad o al asilo eh, ahora eh, lo que hicimos durante los meses más duros de la pandemia fue una recogida de alimentos mmm, para atender las necesidades de emergencia alimentaria de derivadas de la pandemia del COVID-19 y ahora mismo ese es también el propósito porque, esas, porque, porque detectamos y además nos lo transmite el ayuntamiento que esas necesidades existen, que hay mucha gente que ha sido golpeada por la crisis eh, social y económica derivada de la pandemia y, por tanto, será esas familias a, a las que los llevemos. La gran novedad respecto a la campaña que hicimos en el pasado confinamiento es que, en este caso, la coordinación y gestión del Banco Municipal de Alimentos, la preparación de los lotes, el llevar los alimentos a las familias y todo eso, también van a ser tareas... De las que nos vamos a ocupar nosotros desde la Asociación Conciencia T, por supuesto con el apoyo de Día y siempre en perfecta coordinación con el Ayuntamiento de Elche, pero eh, bueno, eh, hemos asumido a petición del Ayuntamiento de Elche eh, la responsabilidad de coordinar ese Banco Municipal de Alimentos, por eso en estos momentos es probablemente la actividad más eh, relevante que, que va a realizar la Asociación aunque continuamos con otras actividades como el apoyo a niños con riesgo de exclusión social en, el, en la Fundación Un Abrazo de Luz, eh, la, eh, la colaboración en talleres y actividades para personas con discapacidad, etc. ¿no? Pero, pero esta, sin duda, va a ser nuestra actividad más eh, relevante, más eh, importante durante los próximos meses. Esta asociación es relativamente joven. ¿Y este voluntariado es uno de los más destacados del, del municipio en estos momentos? Hombre, yo creo que eh, esta asociación nace hace tres años, en agosto de 2017. La verdad es que pues, ha tenido una trayectoria eh, que yo creo que ni los propios fundadores se podían esperar. Hemos conseguido captar muchos voluntarios cada año, se han realizado muchas actividades. Eh, en el momento de la pandemia... Además de eh, la recogida de alimentos hay que destacar también que desarrollamos un conjunto de talleres formativos para personas sin hogar en el albergue del Toscar y la verdad es que yo es, es, me parece que es la única asociación de la ciudad que como tal tiene como fin propio la promoción del voluntariado. Eso nos permite dedicarnos a una gama amplia de actividades Y eh, me parece también que en estos momentos, y puede parecer un poco arrogante decirlo, pero yo creo que es la realidad es que en estos momentos somos un apoyo firme para las políticas sociales que desarrolla el Ayuntamiento de Echi, y en especial para la Concejalía de Derechos Sociales. ...y políticas inclusivas. Precisamente por ese apoyo firme... Eh, ...supongo que el voluntariado... Eh, ...estarán recibiendo también el apoyo institucional... Eh, para, ...para formarlo... ...para garantizar el buen funcionamiento del mismo. Bueno, eh, nosotros eh, la verdad es que estamos muy agradecidos... ...al actual concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera... ...es una persona que, que nos ha apoyado permanentemente contamos con él, contamos con eh, prácticamente toda la actividad que desarrollamos, la realizamos pues, en coordinación con él, eh, él cuenta con nosotros y, bueno, eh, esperamos también, aunque hasta ahora no se ha producido, pero, pero también porque la asociación es muy joven, pero esperamos eh, que en el futuro y pues, eh, quizás en el año 2021 pues, podamos contar también ...con un apoyo económico... ...porque todas estas actividades... ...comportan gastos... ...tenemos un conjunto importante... ...de empresas colaboradoras... Y, ...y yo creo que vamos a contar también... ...con el apoyo económico... ...de las instituciones públicas... ...porque la verdad es que... Eh, ...realizamos una tarea... ...que me parece que es... ...que tiene es, entidad... ...que tiene entidad y que presta... Y que, ...y que atiende las necesidades... ...más urgentes de la ciudad... Desde luego no sería posible hacer esta tarea sin los voluntarios. El, el, nosotros lo que hemos descubierto en estos años es que ofrecer a los jóvenes esta oportunidad de ayudar a los demás eh, les enriquece mucho y se entusiasman con esta tarea. Y además con ese reto que tienen ustedes en estos momentos de responder de forma rápida y satisfactoria a esta emergencia social que por desgracia Elche también está sufriendo. Pues muchísimas gracias por el trabajo que realizan desde la Asociación de Voluntarios. Concienciate, Antonio Luis Martínez Pujalte. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora, adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca. Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1200 de motor. Por tan solo 11,300 euros. Son unidades limitadas. Ven a poner el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad, 60 647-19400.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 Aprovecha el Black Friday de SKY Automóviles. Llévate un Jeep Compass desde 199 euros al mes con 3 años de mantenimiento, 3 años de garantía y 3 años de servicio premium. Y toda la gama Jeep a precios de Black Friday en SKY Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche, Sor Josefa Alcorta 41. No time for zip, eh. Mira por donde hoy ik heb acordado weer cariño que heb je weer ti casi heb me había olvidado. Mira por donde weer gezien. Ik heb je weer gezien. Ik Hacemos las historias que alguna vez formaron parte de la vida de peo por error y no supo volver a encontrar la razón para ser tan feliz como fue junto a ti, en un mundo mejor, en un tiempo feliz, nos quisimos los dos. Ja, prima vez. Casi ya se me había olvidado. Siempre he sido un despistado. Te habías olvidado de que no me acordé. De llamarte una vez y dejaste de ser. La preciosa mujer que me hizo sentir. En un mundo mejor, en un tiempo feliz. Nos quisimos los dos. Dios del sol me preguntan por ti yo sentado aquí ya no sé qué decir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 ¡Este Black Friday! Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en escoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remakear. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues son las 9 y 38 minutos y es el momento de la rin del Rincón de la Cultura. Hoy vuelve con nosotros Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, si no me he ido. No, no, no te vas todavía, no te dejamos que te vayas. Después del Elche, buen día, vamos con este Rincón de la Cultura, porque esta semana es especial, sí. ya que el Ayuntamiento de Elche aplazó la Semana de las Escritoras, La y tenía que realizarse en el mes de octubre con la presencia de Mónica Carrillo, pero no pudo ser porque se, justo se organizó o se convocó en la semana donde hubo ese repunte de contagios, pero finalmente, como la tasa de incidencia de los contagios de COVID va bajando, han podido trasladar esa semana a la actual, a la que está a punto de terminar. ¿Y qué han hecho para celebrar la Semana de las Escritoras? ...pues numerosas actividades... ...entre ellas destacamos esa exposición... ...que se inauguró esta misma semana... ...en la biblioteca Pedro Ibarra... ...y que recomendamos a la gente que vaya... ...porque ahí pues pueden ver la obra y la vida... ...de las escritoras más destacadas... ...de la literatura española... ...pues podemos hablar de Carmen Laforet... ...de Martín Gaite, de Emilia Pardo Bazán... ...de Josefina Aldecoa, María Merché... Eh, María Zambrano, Montserrat Roig o Dulce Chacón. Esa es la larga lista de escritoras que han dejado su impronta en la literatura y que son figuras destacadas de las letras españolas. Entre muchas otras. Efectivamente. Y también ayer jueves se celebró una charla-coloquio con escritoras ilicitanas y, y se entregaron también los premios del certamen literario para la igualdad que organiza la Casa de la Dona. Estas son las actividades. Nosotros nos quedamos con esa exposición de la Biblioteca Pedro Ibarra, que se puede visitar hasta el sábado 21 de noviembre, merece la pena, y nos quedamos con una escritora. He querido coger a Emilia Pardo Bazán. ¿Te imaginas por qué? Cuéntamelo. Por su vida, por su vida. Ah, eh, ¿Sabes bien. que era condesa? Uh -huh. Alfonso XIII, bueno, ella nació el 16 de septiembre venga, de 1851 hay que, hay que eh, meterla en su época en el siglo XIX, por eso me ha sorprendido Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña, es gallega ...y fue hija única de una familia de nobles... ...y Alfonso XIII pues le concedió también a ella en 1908... ...el título que tenía su padre, el de condesa... ...así que fue educada pues imagínate en los mejores ambientes... ...su formación fue exquisita y viajó también por toda Europa... ...donde aprendió pues numerosos idiomas... ...una mujer muy culta, intelectual y además lectora infatigable decían de ella porque fue una escritora precoz, ya con nueve años compuso sus primeros versos y a los 15 años su primer cuento, que fue el primero de, de muchos, de numerosos cuentos, cerca de 600 que publicó a lo largo de toda su vida, pero evidentemente ella culmina su obra o su método que introdujo en la literatura, ese método naturalista, lo culmina con una obra. Ella se le conoce también, no como la condesa, sino como la autora de Los Pazos de Ulloa, porque es su obra maestra. Y en Los Pazos de Ulloa, ella lo que hace es retratar eh, pues, con unas letras exquisitas esa decadencia del mundo rural gallego, estamos hablando y de la aristocracia, que bien conocía, y estamos hablando del siglo XIX. Luego su obra, después de los pazos de Ulloa, evidentemente su obra evolucionó hacia pues, un mayor simbolismo, digamos, y más espiritual, ¿no? por su fe católica. Y, pero de ella me quedo con que fue pionera de muchas cosas, porque fue la escritora aristócrata que defendió, los derechos de la mujer, o sea, fue una pionera en, en instruir a las mujeres porque ella lo defendía, pero no solo en su literatura de instruir a las mujeres y de ofrecer ese acceso eh, a los de, a los mismos derechos que tenían los hombres, a la igualdad. En aquel eh, momento y en Galicia eh, no pues se Imagínate. Fácil. pues lo defendió en sus escritos, pero también en su vida pública, por eso fue mm, también eh, blanco de muchas críticas. Y lo que, porque no he terminado de hablarte de su vida, se casó, se casó a los 16 años con un abogado que tenía 20 años, muy joven, José Quiroga, tuvieron tres hijos, la boda se celebró en, en la capilla de la granja que tenían sus padres, la granja de Meiras, supongo que a muchos les suena porque ha estado en estos momentos eh, la propiedad de la familia Pardo Bazán en los medios de comunicación, porque esta propiedad... Eh, ...cuando durante la guerra civil española fue adquirida a los herederos de la familia de Pardo Bazán... ...para regalársela al dictador, a Francisco Franco... ...y además se eh, adquirió mediante una suscripción popular y eso lo entrecomillamos. Ahora, afortunadamente, esa propiedad ha sido devuelta a, a Galicia, a la comunidad autónoma imagínate la propiedad, allí también se encerrarán verdaderos tesoros. Bien, pues se casó muy joven, tuvo tres hijos, defendió tanto en público como en sus escritos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la educación de las mujeres y se separó de su marido, ¿te lo puedes creer en el siglo XIX?, Y además, y además, se separó del marido y llegó a sostener una relación amorosa, ¿te imaginas con quién? Con Benito Pérez Galdós, también el autor de los episodios nacionales. Y esto, es, esto está documentado por las numerosas cartas, sí. la numerosa correspondencia amorosa que hubo entre ambos. Bueno, Benito Pérez Galdós... Una mujer especial para la época, ¿no? adelantada. Muy pionera, sí. Digamos... De ella es eh, la, la escritora aristócrata que defendió esos derechos de las mujeres, que fue víctima de esa intransigencia de la época, pese a ser pionera en una cátedra universitaria y la primera también corresponsal en el extranjero, porque además de escribir novelas también, y cuentos, también colaboró en numerosas revistas y periódicos, y algunas incluso... ...las fundó ella misma, con crónicas de viaje, artículos, ensayos... ...y sobre todo, gran cantidad de cuentos que agrupó en varias colecciones... ...así que tuvo poco tiempo para la poesía, Antonio... ...hemos tenido que navegar un poco y le hemos rescatado dos de sus poemas... ...que se publicaron, evidentemente, en diversos periódicos... ...uno de ellos en el periódico de Santander... Es, creo que los dos se publicaron en un periódico de Santander cuando en el siglo XIX viajó a Cantabria y allí parece ser que la esperaba Benito Pérez Galdós. O sea, Tal yo. vez, un viajecito <risa> busco, de placer. Buscó sus almas gemelas. Sí. Merece la pena, ¿no? Eh, eh, recitar esos poemas, Antonio. Seguro, los seguro has que leído. Sí. Seguro ¿no? que sí, claro. Tú me los Aquí has los seleccionado, tengo. así que. Por eso, cuéntame. Te los cuento. Cuéntame, ¿con cuál vas a empezar? Es un soneto que tiene publicado y que comienza así. Considera que en humo se convierte el dulce bien de tu mayor contento. Y apenas vive un rápido momento la gloria humana y el placer más fuerte. Tal es del hombre la inmutable suerte, nunca saciar su, ansos, su ansioso pensamiento y, al precio de su afán y su tormento, adquirir el descanso de la muerte. La muerte, triste, pálida, pálida y divina, al fin de nuestros años nos espera como al esposo infiel, la fiel esposa, y al rayo de la fe que la ilumina, cuanto al malvado se parece austera, al varón justo se presenta hermosa. Con qué sen sencillez ¿no? nos retrata Emilia Pardo Bazán la muerte. Y también habla, también habla de esas almas gemelas. Tal vez, hacía referencia a Benito Pérez de Galdós. Tal vez. O, o, o a otra relación sentimental que, no, no, que conocemos. no conocemos. Mitades de una gota de rocío con que el mar, al beberla, en lo profundo de su seno frío, cuaja una sola perla. Átomos del perfume de la rosa que el viento mece unido. Notas que vibra el arpa melodiosa iguales en sonido. Estrellas dobles que en el alto cielo una órbita describen. Almas gemelas que en el triste suelo de un pensamiento viven. Esto, sin duda, son los que quieren su fe guardando entera y acaso pasarán, cuando aquí mueran, a amarse a otra esfera. Pues el amor más allá de la muerte. El amor ¿Cómo? infinito. <ríe> Uy, del cosmos también podríamos hablar. Bien, pues esto es eh, una de las muchas escritoras que ustedes pueden acercarse si van a visitar esa exposición que se ha inaugurado esta semana dedicada a las escritoras en la Biblioteca de San José, en la Biblioteca Pedro Ibarra. Y ahora vamos con las escritoras ilicitanas. De aquí. De aquí, de Elche. Hay muchas. Sí, ¿Con cuál nos quedamos, Antonio? Ana María de <ríe> Es nuestra preferida, ¿no? ¿Hablamos de ella? Cantautora, poeta, uh -huh. actriz. Nació en 1943, tiene ya 77 años. Fíjate, yo nunca hubiera dicho esa, esa cifra. Tenía muchos datos de su biografía, pero no quería decir su edad. Pero porque Ana la, María es la, me la, chica, que sigue la chica, la chica... Bellísima. Sí. Y que es extraordinario decir nuestra edad. Para enorgullecer, en, enorgullecernos sí. de cómo vamos cumpliendo años. De, hay que dejarse de lo de ocultar la edad, si estáis todas guapísimas siempre. No, no, sí, ahora es la filosofía de Kino no, no importan los años, importa cómo vivimos sí, esos años. Sí. Venga, pues, ¿tienes más datos de Ana María Drag? Porque hay Solamente muchos. contarte que hace apenas, eh, nada, en este año, Febrero, mismo, en el, el jardín, fe... sí, Ana María Drag, en la calle Filet de Fora, Yo creo que es algo extraordinario, ¿no? Han sido muchas mujeres, eh, son muchas mujeres las que están eh, Feminizando haciendo que nuestras ese calles, exacto, que se van viendo, ¿no? Y tiene ahí en la calle File de Fora eh, un jardín que tiene su nombre, Ana María de la Efectivamente, el pueblo de Elche ha reconocido la aportación de esta escritora, la hemos elegido porque es en estos momentos una de las que mayor proyección internacional tiene y no nos estamos equivocando cuando decimos proyección internacional porque además de poeta ella eh, empezó pues con como cantautora como actriz bueno eh, ella fundó precisamente el grupo de teatro independiente, el grupo de teatro independiente los goliardos donde pasaron ...pues Pedro Almodóvar... ...pasaron mu muchísimos actores de primer eh, nivel... ...después... En, ...en Madrid... ...pues estuvo dentro del movimiento de cantautores... ...y comenzó su, rela su relación con numerosos... ...como Luis Eduardo Aute... ...Hilario Camacho... ...Moncho Alpuente... ...Javier Crae... ...en fin, numerosos cantautores... ...luego entró en el mundo profesional de la música... ...y sus discos... ...se publicaron en España... ...en Japón en eh, numerosos países de América, México, Colombia, Ecuador, en Estados Unidos, pero también en Europa, en Reino Unido, y también llegó a Australia. Fíjate si tiene proyección sí. internacional Ana María Drac. Y en 1984 dijo, bueno, me retiro de los escenarios del teatro y de la canción y me dedico a escribir. Y mereció la pena, porque escribió varios libros de poemas, el primero... Poemas con patatas y una margarita, al que le siguieron pues, diario de un año sin luna y de dos en dos. Y en la década de, lo, del noven, de, lo, de los años 90, pues, también se dedicó a escribir centenares, más de un centenar de artículos periodísticos en el diario Información. Déjame que te interrumpa para leerte un verso muy cortito que tengo aquí de ella. Venga, vale. Para hacernos pensar en este viernes 13, es muy rápido, es decir, simplemente... Imbéciles sublimes. Esos somos los que esperamos un mañana nuevo. Imbéciles sublimes. Me encanta cómo acaba. Sí. Pues vamos a acabar con ella. Sí, También, ¿no? tengo, sí. Tengo un poema que yo creo que. Ah, tienes es... más. Sí, este. tengo uno porque. Hay uno que, que escribió que se llama Yo Amo la Belleza. Este es un poema para conocerla a ella. Pero perfectamente. Pues va, voy a cambiarte de sintonía y te voy a poner ya que vas a hablar de yo amo a la belleza, sí. por ejemplo a uh, Debussy, ¿vale? Va, perfecto. Venga, vamos allá. Yo amo la belleza, el equilibrio, el cosmos, los grandes girasoles de Van Gogh, amarillos, los canales marrones de una Venecia rosa, la luz sobre los árboles de tu paisaje en frío. Yo amo las magnolias y el unicornio extraño, los efebos, miconos, la magia de los días, el corazón salvaje de Brasil verde oscuro, el sonido de Cuba, con el son y con la salsa. Yo amo el cante hondo, la java, las sonatas, casi todas las fugas de Bach y de Scarlatti, Vivaldi, Mozart, Mahler, Oneher, Stravinsky, Ravi Sankar, los Beatles y Chabela a deshoras. Y me gustan las áreas de Puccini y el canto de cualquier ave rara que me suene a música. Yo amo la pintura, la pintura de Goyi y de Kandinsky, la de Chagall, Klee, Rubens, Picasso, los egipcios, sus misteriosos templos, sus esfinges pirámides, el mundo jeroglífico de sus paredes crema, el mundo de los incas, los aztecas, los mayas, París, barrio latino. Allá, por los 60, el existencialismo de Kierkegaard, Brassens, Piaf, Greco, los poemas de Prevert, el misterio. Yo amo a los poetas de mi tierra y su gente, a los cantores libres cuando arriesgan la pluma. Yo amo mil acetras, el silencio, el teatro y los cines de ensayo con Visconti incluido y me amo a mí misma y a ti cuando te dejas cómo te agradezco Antonio que hayas escogido este poema porque nos has volcado es toda normal, ¿no? la cultura en este pequeño rincón de los viernes Ana Así María es. Drac ella es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música desde que se fundó en 2001 y ha recibido numerosos premios ¿Merecidos? nacionales internacionales y el mejor, ese jardín que lleva su nombre en la ciudad de Elche, su ciudad. Fuiste tú quien llegaste por mi puerta secreta, con tu aire distinto a violetas silvestres, como si nada fuera contigo casi nunca, imperfecto, novísimo, lleno de fantasías, con tus sueños al hombro y una mirada clara, quien fue poniendo azar sobre mi piel quien despertó a la luna para que fuera único testigo de excepción de este amor que ya es nuestro. bar tu corteja Sentir tus años en mi piel palidecer como Julieta Quiero poderte traicionar y que me puedas perdonar Por volverme coqueta Quiero volverme a sonrojar cuando decidas concertar nuestra primera cita Quiero que digan siempre sí Todos los pétalos de abril Todas las margaritas No te vayas aún De mi cabeza La vida gira sin parar Quiero robar tu corteda La noche no nuestra Acompáñame igual que la primera vez Tómame de la mano Con temor, enséñame la senda del amor. Quiero volver el tiempo atrás, recuperarlo para ti, palitecer como Julieta. Quiero volverme a sonrojar, quiero volver a sonreír. Y sentirme coqueta, no te vayas aún de mi cabeza, la vida gira sin parar, quiero robar tu corteza, la noche es casi nuestra. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. En mármoles formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños...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 de Alicante 205 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso ...a las 10 de la mañana damos la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de TeleElch. ...estamos intentando ajustar las cámaras, es lo que han escuchado ustedes de récord... ...y nosotros en esta segunda parte de La Glorieta, porque este programa comenzó a las 9 de la mañana... ...con diversas entrevistas, acabamos de terminar ese rincón de la cultura... ...dedicado a las escritoras, y tanto españolas como ilicitanas... ...y también hemos entrevistado a primera hora... ...a responsables de la asociación Conciencia T... ...por esa campaña de recogida de alimentos... ...que acaba de empezar para dar respuesta... ...a la emergencia social... ...sobre todo de cara a estas navidades... ...una recogida de alimentos no perecederos... ...que ha comenzado en los supermercados... ...y que desde Conciencia T y Día... ...van a repartir a las familias más vulnerables... ...más necesitadas y que van a estar coordinados... ...por servicios sociales... ...y ahora nosotros en esta segunda parte del programa... ...comenzamos con otra entrevista... ...ustedes saben, porque lo hemos publicado... ...que esta semana... ...el síndic de Greuges en su informe... ...aconsejó al gobierno valenciano... ...a que intervenga el geriátrico de Altavís... ...por una serie de irregularidades... ...que enumeró en su informe... ...y que han sido denunciadas en repetidas ocasiones... ...por los familiares de este geriátrico... ...que se unieron ya cansados... ...de tantas reivindicaciones y promesas incumplidas... ...se unieron y se constituyeron en asociación... ...una asociación por la dignidad y bienestar de los ancianos cuyos responsables se han reunido esta misma semana con la consellería y con la empresa adjudicataria que gestiona el geriátrico de Altavix, para evitar la empresa adjudicataria pues, la intervención. Y estos se han comprometido en esa reunión a mejorar algunos de los puntos de los que el informe del Simbic, pues denunciaba. Pues bien, para hablar precisamente de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo en el geriátrico de Altaviz y de lo que está ocurriendo también en otras residencias, tenemos con nosotros a la secretaria de esta asociación, de la Asociación por la Dignidad y Bienestar de los Ancianos de Altaviz. Eh, ella es Esther Pascual. Muy buenos días. Ustedes. Buenos, buenos días. Esther, ¿qué tal? Usted, ustedes no, no son solo una asociación local, también es de ámbito autonómico. Con lo que, y provincial. Mm. Con lo que vamos primero a hablar de la situación del geriátrico de Altavix. El síndic de Greuges lo ha denunciado y eh, aconsejó a la consellera que intervenga. Pe, y el alcalde incluso mm. también instó a Mónica Oltra a que tome el control, el control de este geriátrico. Pero no ha ocurrido esto, eh, sino mm. todo lo contrario. Ha habido una reunión para, con ustedes y con la empresa adjudicataria para intentar mejorar esos, esas carencias y esas deficiencias que ustedes han denunciado, y que son muchas, ¿no? eh, como la uh -huh. falta de médico, la falta de limpieza, la falta incluso de básculas, para mejorar el tallaje y el peso de los usuarios okay. con el fin de ajustar los medicamentos. Algo tan, tan simple que parece... ...que sea tercermundista tener que estar reclamándolo... ...en estos momentos, Esther. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Eh, el, el, el informe del CINDIC recoge en pocas palabras... Eh, ...qué es lo que ocurre. Y es que eh, la atención a los residentes eh, aquí en esta residencia... ...es deficiente. Tan deficiente que la batería de cosas que se recogen... ...como tú bien dices, parece que estemos hablando del tercer mundo, porque, por ejemplo, el no disponer de los pesos y talla, el servicio de la Florida de generalitat supone ya no solo que no se pueden realizar los ajustes de medicación, sino además que no se puede llevar un control de la evolución de la salud, porque hay, por eso hay unas pérdidas tan significativas de peso que cuando son, son palpables, cuando ya a lo mejor ya llevan perdidos 20 o 30 kilos estos, resi <coughs> Perdón, estos residentes. Entonces, son tantos los reiterados, los reiterados incumplimientos de contratos de personal, no se puede acreditar la titulación, eh, no, no tienen los informes de las empresas de desinfectación. Hemos tenido dos plagas de chinches este año. Falta de comunicación a las familias, eh, problemas en, en la uniformidad, por ejemplo, de los, de los trabajadores. En, la, en el informe de inspección se ve cómo no, se está, no, no van bien informados todos, no se lavan correctamente todos los, todos los uniformes muchísima falta de coordinación, hablan, por ejemplo, de, de contradicciones entre los diferentes trabajadores que se ponen en contacto con salud pública durante la pandemia, hemos tenido muertes por coronavirus, pero también muertes y contagios, eh, o sea, muertes colaterales al coronavirus, que nosotros llamamos, por ese aislamiento tan brutal, ese encamamiento prematuro, eh, esa falta de movilidad de la que también habla, el informe del sindic esa falta de luz de sol por el estado de las instalaciones. Eh, bueno, es que además lo que más sorprende es que los incumplimientos inspección tras inspección se repiten. Entonces lo que decimos es, ¿qué ocurre? O sea, hay una, creemos que hay, bueno, por supuesto una infravaloración de los derechos de estas personas y luego una incapacidad de los actores que tienen que revertir esta situación por interés es que no es un país para viejos por ignorancia, por incompetencia creemos que no se están haciendo bien las cosas ahora por ejemplo dicen que por supuesto no se va a intervenir, que van a intentar arreglar algunas cosas pero es que como tú bien dices dan risa algunas de las, de las cosas que ponen sobre la mesa que quieren arreglar porque es que por ejemplo desde fuera parece un edificio abandonado el estado del jardín llevamos ocho años esperando esa reforma por fin pero yo no me lo creo hasta que no lo vea, nos han dicho que efectivamente se va a realizar esa reforma, nos piden tiempo por los plazos administrativos que precisan, eh, porque lo van a tramitar por un contrato de urgencia y necesitan pues, un poquito de tiempo en la adjudicación. Y también nos prometen reformas en el interior, pero que son reformas Pero es que son cosas muy básicas, o sea, sí, humedades... Y, y, y, la lista, y la lista es muy larga, Esther. Eh, muy larga. Eh, eh, pero ha habido una reunión, eso significa que, sí, que, vale, uh -huh. que antes de la intervención la empresa ha querido comprometerse eh, y parece que eh, en esa reunión que tuvo lugar hace dos días, pues ustedes, uh -huh. ustedes han aceptado, ¿no? Han aceptado que continúe la empresa tal como está y que tal como está, no, que cumpla con esos compromisos. ¿Ustedes confían en que esto mejore, en que sus reivindicaciones se, se cubran? Yo no confío plenamente, Rosemary. Es que ya tuvimos una reunión el 10 de diciembre en Consellería, ya tuvimos otra reunión el 14 de julio por videoconferencia con estos mismos participantes y nos prometieron cosas que no han cumplido. O sea, antes de la pandemia no estaban las cosas bien, porque se ha mercantilizado la gestión de las residencias, porque hemos cambiado de contrata de empresa y seguimos igual o peor, porque no han tomado el interés que requiere eh, el centro, el estado del centro. Entonces, yo sinceramente necesito ver esas acciones, porque no me lo creo, porque es que son cosas tan básicas y es tampoco poco lo que nos dan. Nosotros, por supuesto, hemos, hemos aceptado, pero porque ante... Ante la negativa de un director general de infraestructuras, eh, que es eh, una de las direcciones generales dentro de la consellería de Mónica Oltra, ¿qué hacemos? O sea, nosotros querríamos que se rescindiera el contrato con esta empresa porque está cometiendo incumplimientos muy graves. A ver, mm. eh, hubo, ¿hubo negativa? Eh, ¿A ustedes, eh, después de ese informe del Sindic de Greuges aconsejando que se intervenga, ¿ustedes han recibido mm -hmm. un no por respuesta desde la consellería? Claro, en esa reunión nos dijeron que iban a implementar estas, estos, estos cambios porque creen que, que, que con estos cambios y con los procedimientos sancionadores que hay abiertos, que ese es otro tema, que son lentísimos, lentísimos. Entonces, claro, dicen que hay un expediente sancionador abierto, que, por ejemplo, no les sale a cuenta el que hayan estado un mes y 18 días sin médico, como van a estar porque nos han dicho Y esto forma parte de los compromisos, que el próximo día 18 de noviembre se incorpora el médico por fin, que hasta que no lo vea, tampoco me lo voy a creer, porque hace tres semanas y media también parecía que se iba a incorporar a alguien y no se incorporó. Entonces, nos prometen, no, o sea, nos dicen que va a haber una sanción por esa falta de médico y que no les salga cuenta, porque claro, como van a sancionar lo que han dejado de pagar por la falta de médico, más una sanción adicional que no les salga cuenta, digo, pero es que yo no quiero que les salga o no les salga a cuenta quiero que nuestros familiares estén atendidos porque se mueren. Porque a mí, ¿de qué me sirve que les sancionen, como han, <coughs> perdón, como han sancionado la Domus B, eh de Alcoy con 500 euros por cada muerto que han tenido? ¿De qué nos sirve? Es que yo lo que quiero, porque esto está denunciado desde el 6 de octubre, porque además han sido muchos los periodos que hemos estado sin médico en estos últimos meses, entre un médico y otro, porque hemos tenido siete médicos en un año, ¿de qué me sirve? Que yo quiero que no se mueran, que estén atendidos, porque allí todos los días surgen problemas, porque son personas muy vulnerables con salud, con estados de salud muy frágiles. Entonces, ahora el 18 de noviembre te llenas la boca diciendo que va a haber un médico, por fin, y parece que nos hayas dado el oro y el moro. O sea, no, perdona. Eso es una migaja. Y también dices que nos vas a poner una báscula. Pero un momento, pero es como dices tú, es que esto parece... Que estemos hablando de cualquier país africano, de cualquier ONG que va a implementar mejoras. Es que de verdad parece eso. Y estamos en Europa, estamos en España, donde se supone que tenemos un estado de bienestar que garantiza la atención sanitaria, que garantiza que nuestros, que nuestros mayores están atendidos como marca la legislación. Y no es así, no están bien atendidos nuestros mayores. ¿Y han conseguido, en... ¿han conseguido un compromiso para mejorar incluso la higiene personal de los mayores, de los residentes? nos parece ridículo el compromiso que nos dicen. Es que nos dicen que pueden garantizar una ducha, una ducha, personas que llevan pañal, que realizan Pero sus una ducha al día, a la semana. Una ducha a la semana. Nosotros queríamos dos, pero dicen que no tienen suficiente personal, que lo van a estudiar, pero luego, y las higienos, o sea, hay gente eh, de los poquitos que hay que no tienen demencia, que, por ejemplo, durante toda esta pandemia no lo han duchado nunca, lo aseaban en la cama, que lo encamaron ellos, que es una de las personas que su familiar se lo han llevado a casa porque lo han convertido de un dependiente medio a un dependiente absoluto, porque si él se ponía de pie y todo, lo metieron en la cama al inicio de la pandemia y ha salido ya, o sea, acostado sin poder levantarse encamado. Han tenido que comprar una grúa a los familiares con 30 kilos de, peso de pérdida de peso, con desnutrición y raquitismo diagnosticado por el Hospital General. Pero un momento, ¿pero esto qué es? O sea, entonces, esa higiene que este señor, por ejemplo, relata, que no le han duchado ni una sola vez. Es que la, el, la, el enfermero que está yendo de su centro de salud, del domicilio de sus familiares a curarle de las escaras, dice que esas escaras, esas escaras están mal cuidadas. Pero claro, si las enfermeras me dan abasto, si no hay médico. Es que esa escara, si esa infección pasa a la sangre, se puede morir este, esta, este señor. Entonces... ¿Que la higiene va a mejorar? Pues yo no me lo creo. Mi madre, por ejemplo, también ingresó durante la pandemia en el hospital y me la encontré con boqueras, con boqueras, que eso es de limpiar la boca después de comer, con las uñas negras, con una infección galopante, con unas llagas en la boca, dentro de la boca, que yo en mi vida había visto eso. Y la doctora que la vio en el hospital dijo, pues vemos estas llagas, así tan... Quiero decir, ¿va a mejorar la higiene? No podemos entrar, Rosmari. Mm, tenemos indicios, es lo que yo le comentaba ayer, eh, anteayer, perdón, en la reunión que tuvimos con los responsables de la empresa y con Generalitat, si no les podemos ver y lo único que tenemos son indicios, ¿qué pasa de verdad dentro? O sea, nosotros cuando tenemos una videollamada, por ejemplo, hace una semana y media, a una de las de la a la madre de una de las socias la tenían en pijama durante el día, digo, pero si sí, tenemos una videollamada semanal por las restricciones que hay en el municipio y ni siquiera ese día le, le vistes y le arreglas, que ahora es el día que no la tengo que ver. El día que entregan a un familiar porque tiene una visita médica, las uñas, las uñas llenas de heces. De las uñas. El día que me la tienes que entregar. Pero qué pasará el día que no lo vemos, entonces eh, eh, es yo sinceramente este lo que me... confianza no tengo. Claro, es terrible lo que nos está contando. Y esto ocurre en el geriátrico de Altavix por los indicios, por, por, por las visitas que han tenido ustedes políticamente, porque sigue estando cerrado ¿no? El, el, la residencia a, lo, a los familiares. Y no sabemos, ¿Y, y qué y no sabemos con... hasta cuándo. ¿Y, y ustedes es una asociación autonómica. ¿Qué está ocurriendo con el resto de geriátricos en el Che? Pues en el resto de geriátricos eh, también hay muchos problemas. Eh, de hecho, pues tenemos socios también de, de Domus B. Sabéis que Domus B además está siendo muy cuestionado a nivel nacional, porque ha habido mucha incidencia en, en las residencias de su sector. Pues, por ejemplo, en el Domus B de bueno, ambas residencias, de los dos Domus B, hay un Domus B al -Yup, que está cerca del Cementerio Viejo, y un Domus B carrus cerca de, de caritas de la sede de caritas Ambos están con brote activo eh, por contagios de coronavirus. Los familiares no saben cuántos contagiados hay. Desde nosotros, hemos tenido, ahora tenemos estas restricciones, tres semanas, cuatro, uno porque tuvimos un brote activo que ya se ha cerrado y por el tema de que, de que en él se había mucha trazabilidad y demás y se cerraron las visitas a familiares. Eso Pero está hablando... Domus es... ideal, yo, en el domus eso es en cuanto al TAVI. En el, o sea, si nosotros estamos desesperados porque llevamos tres cuatro semanas, Ellos están desde, desde el 10 de agosto sin visitas porque tienen contagios dentro y no saben cuántos. Y en el otro Domus Vic, que es el de Carrus eh, un poquito más tarde empezó el brote activo, eh, hacia finales de o octubre pero tampoco tenemos los datos. Pero es que, además, eh, por ejemplo, les mandan unos comunicados que van con, o sea, en contra de toda la legislación actual, la dirección de, estos, de estas dos residencias. El 30 de octubre les dijeron que hasta que no tuvieran el resultado de las PCR, por operativa interna no se iban a, a realizar videollamadas. ¿Te haces una idea, Rosemary, de la angustia que es? Solo llamadas telefónicas sin, sin imagen. Por supuesto, confinados en las habitaciones. ¿Te haces una idea de lo que es estar todo este tiempo sin verles? Y además que te digan que no van a hacer videollamadas. Cuando la legislación de Generalitat obliga a que se realicen por medios telemáticos, se realizan en el Hospital de Elche incluso. ¿Pero cómo van a estar en una residencia gente con demencia, los familiares sin saber de verdad cómo está, sin poderle ver por lo menos la cara? Y entonces, unos días después, el 4 de noviembre, les dijeron que sí, que se iban a volver a hacer, pero sin cita previa. ¿Qué supone eso? Sin cita previa quiere decir que tú también trabajas, los familiares trabajan fuera, tienen su vida. Cuando les llaman, o sea, nosotros, por ejemplo, con nuestra residencia de Altavis, Concertamos una hora y un día. Entonces tú ese día se supone, el día que conciertas que no trabajas y que puedes atender la videollamada. Pues ellos no. En Domusville van a su aire. Entonces ellos llaman cuando ellos consideran si estás trabajando, pues te has quedado sin hablar con tu familiar. Y además han reducido a poquísimos minutos la, la duración de las videollamadas. Pero madre mía, pero es que esto parece que mentira que esté pasando en Elche. En Elche. Yo, yo no doy crédito. O sea, yo no doy crédito de que Mónica Oltra en los servicios de inspección, todas las autoridades, es que no… ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Es que deberíamos estar toda la sociedad en la calle. Si fueran niños a los que no se les está dando de comer, no se les está, no se les está atendiendo, no se les está dejando tener contacto con su familia, estaríamos todos en la calle. Pero son sí. mayores. Usted ha, tenido, usted ha tenido la posibilidad de, de contactar... Bueno, estuvi, estuvieron reunidos con responsables de la, de la Consellería de Políticas Inclusivas eh, con respecto ¿Entonces? al tema del geriátrico. ¿Le preguntaron a esos responsables por qué ese aislamiento eh, en, en el resto de geriátricos? Eh, ¿Le preguntaron por la situación, los, los datos de contagios sí. que hay? Ellos dicen que cuando hay brote activo por mucho que nos duela el aislamiento de los familiares, eh, tiene que haber ese cierre. Y que si se producen irregularidades en las videollamadas, que lo comuniquemos al servicio de inspección. ¿Qué supone eso? Te puedes esperar sentado. Porque nosotros hemos estado muchísimo tiempo en el geriátrico de Altavis, con la anterior dirección, que dejaba muchísimo que desear, eh, con 20 minutos de videollamadas eh, y de duración de las visitas, cuando la legislación actual en visitas presenciales disponía 60 minutos, lo hemos estado denunciando desde abril hasta que se incorporó este director en septiembre y nadie nos ha hecho caso. Y gracias a este nuevo director, que es de las recomendaciones que da el CINDIC la única que sí que está cometido, que es el cambio en la dirección de nuestro centro de Altavis, con duración de visitas de 20 minutos. ¿Quién nos va a devolver ese tiempo? ¿Qué ha hecho la inspección durante ese tiempo? Es que el cuerpo de inspectores de habitat es tan pequeño, se supone que ahora Mónica Ultra lo ha aumentado un poquito, pero tampoco llegan, porque mira todo el tiempo que hemos estado sin médico. Entonces, pues todo esto de Domus B, pues ya se ha puesto en conocimiento también de Antonia Soriano, la directora de Salud Pública. Eh, hay familiares que llaman, no les pasan con el equipo directivo. Pues también estamos moviéndolo en Domus B, porque eso está pasando en Domus B y en muchísimas residencias, como se puede ver en las noticias de la comunidad valenciana. Entonces, sinceramente, estamos muy decepcionados todos los usuarios de residencias de la Comunidad Valenciana con la gestión que está realizando esta consellería. Es que no podemos dar crédito. Es que... Mm, ¿No, tienen es que ustedes, esto... ¿No tienen ustedes los datos de las personas, por ejemplo, que han fallecido por COVID en los geriátricos de Ilche, por ejemplo? Pues la tenemos, por ejemplo, gracias al CINDI. Gracias al... O sea, es que claro, es que esa es otra. A ver, en nuestra residencia, según los datos oficiales, por ejemplo, en la de Altavi solo una persona falleció por COVID, llegó, llegó a haber 16 contagiados entre residentes y 16 contagiados entre trabajadores. vale o sea Donde hay más oscurantismo con los datos parece que es en las domus vi, Pero en Altavis, por ejemplo, gracias al sindic que estamos tremendamente agradecidos a esta institución, mucho, porque es, sinceramente, la que nos ha tendido una mano de una forma más eficiente. Sí que tenemos esos datos, pero ¿qué hacemos con las muertes colaterales al coronavirus? Quiero decir... Hay actos, en el informe del síndico aparece, hay actas de defunción que no están en los expedientes. Hay expedientes sociosanitarios, o sea, sanitarios incompletos de los residentes. No se sabe bien la causa de cada una de las muertes. Hay, hay una, un familiar, un residente, que falleció por neumonía bilateral. ¿Quién nos dice a nosotros que no, fue, que no fue coronavirus? Hay residentes que con un, con un ictus no se les trasladó, fallecieron, pero es que luego encima tuvieron el valor de ni siquiera, es que eso es otro tema, la falta de implantación de protocolos, de decir, ni siquiera una videollamada para despedirse de ese familiar, ese residente de su familiar, que habían estado esperando toda la noche que se muriera, y ya cuando se murió, pues ya avisaron. Es que hay un protocolo establecido por Generalitat, que llamamos de proceso de óbito, que es para una despedida, aunque sea telemática, de esas familias. O sea, es que lo que hemos sufrido… Entonces, datos por coronavirus… Sinceramente, nunca se sabrá exactamente de qué ha muerto cada uno de ellos. Porque ha habido muchísimas muertes en nuestro geriátrico que se han comunicado de forma repentina. Familiares que han llamado todos los días, cómo se encuentra, bien, bien, y de repente al día siguiente se ha muerto. Todos los días está bien y de repente un día tiene 40 de cierre, super maldito, se muera los dos días. No, perdona, 40 de cierre y de repente nadie empieza. Quiero decir, ¿qué ha pasado en realidad dentro de los geriátricos? Nunca se sabrá. Porque o falta documentación, o el servicio de inspección no se personó cuando debía. Quiero decir, esto clama al cielo. Estamos en plena segunda oleada y tenemos las mismas carencias de personal. No se ha formado el personal en pandemias. ¿Tienen de verdad toda la protección que dicen? En las Domus Bid se están quejando mucho porque desde el 10 de agosto no se ha controlado el brote. ¿Por qué? ¿Qué les falta? ¿Qué hacen mal? ¿Desinfectan bien los elementos que usan cada uno de ellos? ¿De verdad cuando realizan las higienes van con las mascarillas apropiadas, con las batas apropiadas, no sé, nos lo tendrá que decir alguien, tendrá que ir a inspección, porque estas familias no pueden seguir con esta angustia, porque es que además estas dos residencias son privadas totalmente, porque la eh, nuestra... ...es pública pero de gestión privada... ...pero Ester, es que estas dos además son privadas... Ester, eh, supongo Bien, sus declaraciones sí. son demoledoras ...por eso el síndic de, de Greuges en ese informe... ...también eh, suscitó esas declaraciones del alcalde... ...supongo, no hay más mm -hmm. tiempo, eh, son las 10 y 23 minutos... ...pero supongo que sí. estas declaraciones, estas denuncias... ...habrán llegado a la administración también local... ...al ayuntamiento... ...sí, nosotros eh, hemos acudido en diferentes ocasiones... ...al ayuntamiento... Tengo que decir que siempre hemos encontrado buena predisposición por parte de ellos, diálogo, de hecho, bueno, el alcalde además nos llamó personalmente con su móvil durante la pandemia, Puri Vive se reunió con nosotros personalmente hace dos meses, no llega a dos meses, Mariano Valera, también muchísima su cercanía, estamos súper agradecidos a Mariano también. Tenemos eh, prevista una reunión con la alcaldía no... la semana que viene. Tengo que decir que aunque no es competencia de ellos, parece que están también presionando a la, a la consellera. Eh, agradecemos a la corporación local que también nos esté ayudando. Pero claro, la llave la tiene consellería, la tienen sus servicios de inspección, la tienen las posibilidades legales que tienen, ven de rescindir los contratos, ven de sancionar pero con celeridad. Como tú bien dices, mmm, es que nuestros mayores no tienen tiempo también, tampoco. O sea, pues, es que no es como una persona joven, es que ...es la diferencia entre vivir y morir... ...entonces no nos queda tiempo... Pero ...hay que tomar acciones urgentes... ...pues con, con ese y... mensaje... ...con esa reclamación... De, ...a los representantes políticos... ...que hay que actuar de forma urgente... ...para revertir esta situación... ...de los geriátricos... Hay que, Muchas gracias. ...hay que responder a las reivindicaciones... ...evidentemente de los familiares... ...porque como dices... ...hay cerrajón, hay aislamiento... ...y no sabemos realmente... Eh, que podemos responder a las, a las muchas preguntas que usted ha dejado hoy en su entrevista a Esther Pascual, secretaria de la Asociación por la Dignidad y Bienestar de los Ancianos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosmaría Teleelch. Que pases un buen día. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Rentacar, 664 45 1683, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con IOS de Elche también lo son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 Este es el momento, llegan los Ecu Power Vegard Days, solo del 19 al 21 de noviembre en Vegar, liquidación de stock en vehículo híbrido y eléctrico, con importantes descuentos. Es tu momento, no lo dejes escapar. Vegar, en carretera de Crevillente, tu concesionario oficial Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. ¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia, reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. En su pueblo se le recordará, como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas, probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio como y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia lleno no Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mar Y entre esos tipos y si yo hay algo personal rodeados de protocolo, comitiva y seguridad viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retrato se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías, listas, negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las... Promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimenta nuevos métodos de masacrar ...sofisticados y a la vez convincentes... ...no conocen ni a su padre cuando pierden el control. Ni recuerdan que en el mundo hay niños... ...nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal... Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear Los resortes que impulsen un punto de partida Sólido y capaz De este a oeste y de sur a norte Donde establecer las bases de un tratado de amistad Que contribuya a poner los cimientos De una plataforma donde edificar Un hermoso futuro de amor y paz tienen doble vida son sicarios del mar, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan dos minutos de las diez y media de la mañana y ya es tiempo para la información local. Tenemos con nosotros a Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Muy eh, buenos días, Ros. Supongo que sigues pegado al móvil por si la actualización de los datos por municipios... Eh, Ya, ya. Claro, hoy es viernes, es el día en el que la Consellería de Sanidad actualiza los datos de COVID a nivel municipal y estamos muy atentos a ver la evolución de la tasa de incidencia, que saben que se calcula con los nuevos contagios que se han producido en las últimas dos semanas y queremos estar muy atentos para saber si continúa esa tendencia a la baja, se mantiene estable o vuelve a subir esa tasa de incidencia, porque de eso dependerá que el próximo martes la Consellería tome o no ciertas decisiones respecto a las restricciones que hay actualmente actualmente en Elche. Llevamos una semana y media en la que la tasa de incidencia eh, baja ligeramente, no es para echar las campanas al vuelo porque todavía estamos en, una, en unos datos bastante altos, 244 era el último, pero teniendo en cuenta que estábamos en 280 hace pues, una semana y 320 hace dos, bueno pues sí que al menos podemos empezar a decir que la curva empieza a bajar poquito a poco, habrá que ver si eh, no sea para luego coger más impulso subiendo. En no. cualquier caso, lo que sí que sabemos es eso, la tasa de incidencia el martes estaba en 240, la presión en los hospitales está estable, con 13 personas en la UCI, de esas 42 camas que hay disponibles, y ahora mismo pues, lo que preocupa son los brotes, brotes de origen social la mayoría de ellos. Por cierto, en Elche estamos ahora también atentos al a número de gente que se contagia en los brotes de origen social, porque... Por lógica no debería de ser más de seis personas porque es el máximo que podemos estar en juntos, pero eh, es verdad que hay en otras poblaciones donde se producen hasta 20 casos en un mismo brote de origen social, lo que está estudiando la policía, aquí en Elche de momento no. El que preocupa es el brote que hay en Yubalcoy, en la Residencia de Diversidad Funcional. ...que está situado allí en Jubalcoy, dependiente de la consellería... ...ayer la concejal de Sanidad... ...confirmaba que se le van a hacer las PCR... ...o que se le han hecho mejor la PCR... ...a todos los usuarios... ...hay 35 usuarios allí ahora mismo... ...más 10 trabajadores... ...de esos 35 usuarios... ...son 14 los que están contagiados... ...6 de ellos... ...tuvieron que ser ingresados en el hospital... Y al resto, pues se les está haciendo esas pruebas PCR para ver si tienen o no coronavirus. Pues ninguna de nuestras residencias de ancianos está intervenida y aquí hemos entrevistado a, la, a, a una de las responsables de la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de los Ancianos para que nos comentara cómo, cómo está transcurriendo la situación en el geriatro de Código después de ese informe del Cindy de Greutis y la verdad es que esa entrevista... Pues ha puesto de manifiesto eh, ha sido dura, ¿eh? sí, declaraciones que, que no nos podíamos imaginar. Ella misma eh, también ha criticado la situación de las residencias privadas, no solo la del geriátrico de Altavix. Ha dicho que, que hay desde el 10 de agosto un, varios casos de positivos en esas residencias que se han cerrado a Calicanto, canto, que los familiares no pueden ver a los residentes, que hay preocupación porque además las videollamadas se están haciendo sin cita previa. O sea que ahí hay una pregunta que, que habrá que buscar esas respuestas. ¿Qué está sucediendo en los geriátricos de Elche? Hoy, precisamente, la consellera que de, de la que depende esa parte del, de políticas inclusivas, quien es la vicepresidenta del consejo, y Mónica Oltra, tiene rueda de prensa en Valencia. Y eh, bueno, esperemos que haga referencia a la situación aquí en El En cualquier caso, pues lo contaremos. Al igual, cuando se actualicen los datos de COVID, los datos por municipios, pues enseguida lo pondremos en nuestra página web. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y también estaremos atentos a las previsiones informativas de hoy, porque tenemos Junta de Gobierno. Tenemos Junta de Gobierno y e en ella eh, uno de, las, de los temas que se van a tratar en esa Junta de Gobierno es eh, iniciar los trámites para la exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana. Esto puede ...parecer muy técnico lo que estoy explicando... ...pero no es más que poner en marcha un mecanismo... ...para preguntar a la ciudad... ...para preguntar a todos los entes sociales... ...cómo queremos que crezca Elche en el futuro... ...sobre la mesa va a haber tres opciones... ...a responder a esa pregunta... ...si no queremos que se toque el modelo que hay actualmente... Eh, ...el modelo que ya saben que está expandiéndose Elche... ...hacia la zona de Nuevo Altavies con la universidad... ...también hacia la zona de, del Corte Inglés... ...y del Hospital Vinalopó... ...y a la zona de, de Trabalón... ...si queremos no tocar ese modelo... Si queremos que sí que se toque para eh, cambiar hacia qué zonas dentro de este casco urbano debe de seguir creciendo Elche, si debe además hacerlo hacia arriba o hacia, eh, hacia largo, o sea, con residenciales, eh, pero siempre teniendo en cuenta que Elche es el casco urbano. Y la tercera opción es que sea Elche policéntrico y no hablo solo de barrios, hablamos de pedanías, es decir, que cada pedanía eh, se dote de más servicios y se puedan crear urbanizaciones en torno a las pedanías, Para ser simples a la hora de hablarlo, esto es muy poco técnico, pero sería como un modelo americano de residenciales eh, en grandes barriadas en los que para tener servicios tienes que acudir a esos pequeños núcleos centrales, es decir, supermercados en los que puedas aparcar dentro de, esos, de esas pedanías y el resto, pues, calles alargadas de residenciales. Tres modelos. El actual, sin revisar, desde el año 98, el, eh, revisar el actual, pero para que siga creciendo Elche en el casco urbano, O el tercero, el que crezca hacia las pedanías, que él ya sea policéntrico. Sobre esas tres opciones, hoy no se va a decidir. Hoy lo que se va a decidir es poner iniciar clase, los trámites clase. para hacer esa consulta popular. Estaremos muy atentos porque este va a ser un tema de largo recorrido. Sí, aquí lo vamos a analizar porque son buenas esas preguntas. Y, y no, se va, no tiene una fácil respuesta ni rápida respuesta. Así que, bueno, pues o, hoy va a comenzar. Sí. Esa... Bueno, lo primero... Cuando te asusta algo nuevo, lo primero es, madrecita, que me quede como estoy. Lo primero sería, no revisen ustedes el plan general. Ya, pero la pregunta <risa> pero ya no es para este año ni para el que viene, sí. la pregunta es para, cuando se haga eso, pensar en 20 años vista, 20 años vista de cómo queremos que crezca. Ya sí, saben, el claro. último empezó en el 98 y miren cómo ha cambiado la ciudad desde el 98 claro, claro. si nos hubiéramos quedado... Eh, anteriormente, pues no habría todos los servicios que tenemos ahora. Y seguramente en ese plan de general ordenación urbana, una de las preguntas que habrá que hacerse es: ¿cómo hay que moverse en la ciudad? Y ahí entra ese plan de movilidad urbana, que eh, ahora mismo pues, está en Ayer hablamos de está. él, y ahora mismo sí, está Y en se debatió mucho, de mucho en el programa del análisis de Teleels, donde, ah. por cierto, el PP desveló que tienen un informe eh, fechado además en día 10, es decir, anteayer de solo dos páginas. El PP critica que está hecho mal y rápido. Eh, compromises, bueno, mejor dicho, este día la concejal de movilidad decía que no, que ese plan, de, ese informe que se le dio el PP era simplemente una respuesta a lo que habían preguntado, pero sobre eh, la mesa y en la calle la pregunta es, mm, ¿ese plan de movilidad urbana a la hora de, de aplicarlo debe aplicarse rápido como se está haciendo, con esos carriles bici quitando aparcamiento sin un estudio previo de lo que se está haciendo y sin una educación previa a los conductores? O es la pescadilla que se muerde la cola, porque no hay carriles bici, no hay gente en bicicleta. Es decir, porque no hay infraestructuras, no hay movimiento sostenible en, en bicicleta. Ayer se habló mucho de esto en el programa del análisis, hoy... Eh, digeriremos todo lo que se habló ayer ante esas críticas del Partido Popular que dice que, que se genera un caos, por ejemplo, en la avenida de Juan Carlos I pero también con el punto de vista de ciclistas, de gente que va en patinete en patinete eléctrico uh -huh. y que, que apuesta, apuesta y aplaude esas, esos carriles bici. Es evidente que queremos ciudades más limpias de aire con, eh, que, que no sean contaminantes, pero también queremos medidas con sus eh, eh, respectivos informes Salva, muchas gracias. Dame por... 30 segundos que se está actualizando ah, la página. vale. No, a ver si, si... Es que estoy mirando de reojo el reloj y ya son las 10 y 40 Nada, No, tenemos aún datos actualizados. Pues sí, es que no hay más tiempo, no <risa> podría darte más minutos, menos mal. Bueno, pues a la una volveremos con aquí la información actualizada. Y enseguida en la web y lo notificaremos a través de nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Gracias, Salva. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol realiza hoy viernes el último entrenamiento de la semana, aprovechando que este fin de semana no hay fútbol en primera división por los partidos de la selección española. Los de Jorge Almirón están aprovechando esta semana para seguir avanzando en la puesta a punto de cara al importante compromiso que les va a enfrentar al Levante. La próxima semana, el fin de semana, el sábado 21, a las 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, en un partido clave en la lucha por la permanencia. Uno de los aspectos importantes esta semana ha estado en la enfermería, hombres que se van a ir recuperando. Almirón espera llegar a contar con casi todos ellos, como son los casos de Guido Carrillo, Víctor Rodríguez, Sánchez Miño... Y Edgar Badía. Más dudosa está la participación de Fidel y descartada la de Rigoni. Por cierto que eh, Josan eh, se ha convertido en el quinto futbolista de la liga con más regates exitosos. El carrilero del Leche acumula 18 regates en sus siete primeros partidos en primera división. En una clasificación eh, encabezada como no por Leo Messi con 27 regates. Eh, en este caso Josan es el quinto de la liga en primera división en esta suerte de regates mientras el equipo sigue abrazando la idea de Jorge Almirón la filosofía de ser valientes de ser protagonistas, de salir jugándola desde atrás y no al pelotazo en este sentido eh, uno de los hombres más experimentados de la plantilla, Antonio Barragán ex del Betis y de Valencia, entre otros reconocía que están muy contentos por el arranque, pero que esto va a ser duro y que hay que mantener los pies en el suelo, Barragán Los pies en el suelo, ¿no? yo creo que, que hemos empezado muy bien, hemos tenido un arranque de, de temporada muy bueno y, y hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando, eh, seguir mejorando. Eh, esto solamente acaba de empezar, eh, la primera división es muy difícil, puede tener rachas muy, muy buenas y rachas muy, muy, muy malas. Hay que tener los pies en el suelo siempre en, en esos dos aspectos, cuando la tienes buena y cuando la tienes mala, y seguir trabajando, yo creo que lo estamos haciendo eh, muy bien y, y yo creo que vamos a conseguir el objetivo. Hoy viernes último entrenamiento de la semana a las 10, eh, sábado y domingo descanso y el lunes vuelta al trabajo en el que se incorporarán ya la mayoría de los jugadores que están entre algodones. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai muy buen día por delante vamos a tener un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica aunque con pasto de nubosidad y es que durante esta madrugada hemos tenido cielos bastante nubosos viento en calma puntualmente flojo de componente terral temperaturas nocturnas y en buena parte del territorio con el efecto de la nubosidad no han bajado de los 15 grados para esta mañana vamos a tener abundante nubosidad sobre todo a primeras horas conforme vaya avanzando la mañana apertura de algunos claros viento puntualmente flojo de componente noroeste por la tarde seguirá llegando nubosidad Unas nubes de tipo medio, viento flojo de sureste, temperaturas máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 22-23 grados. Mañana sábado, de nuevo abundante nubosidad, viento flojo de componente oeste a partir de mediodía, temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados. El domingo, con el viento de poniente y el ambiente soleado, ya que veremos muy poca nubosidad, las temperaturas subirán por lo menos hasta los 25 grados y es que la semana que viene de nuevo estará marcada por la estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos el lunes temperaturas en torno a los 24 25 grados y el martes valores que van a rondar los 23 grados de momento no se ven precipitaciones en el horizonte los modelos numéricos no nos indican ninguna situación de precipitaciones significativas hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche. Los domingos son Hollywood en Lalyub. Ven a nuestro restaurante y si te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en ccelalyub.com. Lalyub Loving People. La Glorieta. ...con y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de hoy... ...y vamos con la última de las entrevistas. La pasada semana el presidente y la vicepresidenta... ...de la Asociación de Independiente de Hostelería de Elche... ...dimitieron y esta misma semana han formado una nueva asociación... ...la Plataforma de la Hostelería de Elche... ...lo que pone de manifiesto la división del sector. Queremos saber el porqué. Y por eso tenemos con nosotros a la presidenta de esa nueva asociación, la Plataforma de la Hostelería de Elche, Paqui Solves. Muy buenos días, Paqui. Muy buenos días a todos. Bien, ¿por qué se marcharon de una asociación y han fundado otra? ¿Qué pasa con la Asociación Independiente de Hostelería? Bueno, no, la verdad es que no, no ha pasado nada. Hay división entre entre compañeros tampoco, simplemente que habían dos líneas de trabajo y bueno, eh, nosotros venimos, la asociación, a ver, la asociación de, eh, de Elche, de, de Hostelería de Elche, venía de hace seis años, ¿vale?, que era GastroElche y, y bueno, nuestra historia llevamos seis años, un grupo de amigos, pues, pues bueno, de hostelería, eh, nos juntábamos una vez al mes, eh, teníamos pues nuestras relaciones con... Con, con el mundo nuestro, que con nuestro sector, pues con inquietudes y con, con proyectos. Viene la pandemia y se abre a todo el mundo, ¿vale? Y, y bueno, y empezamos a andar, como bien sabido es. ¿eh? Y bueno, eh, se trazan dos líneas de, de trabajo y en el cual, pues bueno, nosotros nos vemos un poco pues, abocados a, como no es nuestra, eh, las líneas a seguir, cada uno tiene las suyas totalmente respetables. Pues bueno, decidimos, Fran y yo, eh, dimitir y seguir con nuestra plataforma, la que teníamos, y simplemente es eso, pero vamos, eh, muy bien con, toda, con todos nuestros compañeros y con... Y con... Con todos los del sector, evidentemente. O sea. no, hay, no ha habido ningún uh -huh. problema. Sí. No, claro, lógico. Ajá. Ustedes no comparten la línea de trabajo de la, de la Correcto, anterior asociación. Vale. ¿Qué línea? línea? ¿Pero por sí. qué? ¿Qué línea de trabajo? ¿Hacia dónde van ellos y hacia dónde van ustedes? A ver, eh, vamos hacia el mismo sitio. Esa es la realidad. Las inquietudes, los problemas... Eh... Todo lo que nos está cayendo es, es para todos igual. Esto no tiene, desgraciadamente, no tiene distinción. Y simplemente, pues, bueno, pues son las formas de trabajo, simplemente. Pero bueno, eso pasa en muchísimas empresas y en, y en muchísimos núcleos. Entonces, pues, nada, simplemente eh, Fran y yo pues, decidimos seguir eh, por otro... Eh, seguir con nuestra plataforma, con lo que teníamos antes y si tampoco... Tampoco es mucho, ni mucho ni poco. Vamos a ir al final en las mesas de trabajo, en las mesas de reuniones. Eh, vamos a estar ahí, vamos a estar todos claro. juntos y vamos a luchar todos por el, por el mismo proyecto. Vale. Entonces, si van ustedes sí. por el, al mismo sitio, sí. son las formas. En una línea de trabajo las formas son más reivindicativas, más movilizadoras. ¿Y ustedes cómo se definirían? Bueno, a ver, yo creo que lo hemos demostrado a lo largo de estos seis meses, lo hemos demostrado que somos una línea, pues, eh, pues digamos, a la hora de reivindicar, pues queremos pues, en un diálogo, queremos en, en las buenas formas, en, en el respeto, en, en, muchísimas, en muchísimos valores, ¿vale? Que no digo que aquellos no los tengan, ojo, eh, por favor, al contrario, eh lo que tengo que agradecer es la cantidad de gente que he conocido de nuestro sector, que hemos quedado como amigos o más, y, y bueno, eh, simplemente son, son diferentes formas. Pero que al final el, el, el punto final va a ser siempre el mismo, luchar, sí y reivindicar todos los derechos que tenemos y todo lo que nos está cayendo, evidentemente, y que nos solucione los problemas. Claro, pero cuando, ustedes entienden también que cuando el sector empresarios están ya al límite por esta situación, esta gravísima crisis, lo único uh -huh. que quieren es una cacerolada o salir a la calle y protestar. Bueno, eh... sí, a ver, si las protestas al final, eh, nosotros, plataforma... Yo estaría licitana, eh, hay que salir, se va, vamos, vamos a salir, evidentemente, ¿me entiendes? Eh, vamos a salir y vamos a, a pedir lo que consideremos que nos corresponde, igual que ellos, totalmente. Simplemente ha sido una, una rotura por, por líneas de trabajo diferentes, ya está, simplemente es eso, tampoco, tampoco es más. Pero piden lo por nuestra, mismo por nuestra parte. Pero piden sí. lo mismo. A, la a las administraciones piden lo mismo. Antes de por hablar supuesto. de las reivindicaciones, Paqui, ¿cómo está la situación de la hostelería en estos momentos donde el cierre perimetral sigue prorrogado y siguen esas medidas excepcionales de toque de queda y de limitación de aforo a un tercio en, en los restaurantes pues, y a eh, mitad en las vale. tapazas? Vale. Realmente Nos hemos descapitalizado todos. Nosotros, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros suegros, a, a todos. Estamos descapitalizando todo, todo el arsenal de ayudas que podíamos tener eh, internas de nuestras familias, porque la realidad es que tenemos un tercio y pagamos al cien por cien. Entonces, eh, nos ponemos en marcha nosotros... Eh, para que se abran líneas directas, que no hayan líneas con trabas, que si has pedido esto no podemos ponerte aquello, ¿vale? porque eso son, son unas líneas trampa en las cuales eh, muchísima gente se queda fuera de las ayudas. Eh, queremos abrir también una línea con, con los ERTES y sobre todo con los ICOs, porque queremos que se prorrogue eh, un año más el ICO para que la gente no se asfixie, porque... Eh, en eh, febrero y marzo van a ser la catombe de muchísimos, muchísimos negocios, no solo hostelería, sino pequeños comercios. Eh, lo, van a, lo van a pasar muy mal, de hecho, hay mucha gente que ya está pensando en cerrar, ¿vale? Porque yo hablo con muchísimas asociaciones, estamos en contacto con AISEC, estamos en contacto con la Asociación de, de Comercio, Pequeño Comercio en el centro, eh, por barrios también estamos en contacto. Y la verdad es que es una sangría brutal lo que, nos, lo que se nos avecina. Y todo lo que, estamos, lo que vamos a querer reivindicar y estamos eh, luchando, pues creo que va a ser, si se hiciera, pues sería un balón de oxígeno para, para muchísima gente y para muchísimas familias, evidentemente. ¿Tienen datos a, a fecha de hoy, a noviembre, de cuántos, eh, cuántos empresarios de la hostelería han tenido que cerrar ya en esta segunda oleada? Los que han tenido que cerrar la segunda oleada, saldremos en torno a un... Yo creo que, bueno, al principio de la pandemia, las primeras reuniones que tuvimos con el ayuntamiento se habló de un 30% a diciembre. Lo vamos a cumplir. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, las previsiones eh, nos están dando la razón. Y calculamos que para... Si no se toman medidas urgentes, eh, no con ayudas, sino con indemnizaciones, que es lo que pedimos, porque la ayuda final eh, no llega y la indemnización eh, abre una vía eh, ancha para que, para que podamos eh, tenerla todos, pues estamos hablando de un, de entre un 50 y un 60%. Es, es, es bárbaro, ¿eh? ¿eh? Estamos hablando que en abril eh, estaríamos hablando entre un 50 y un 60%. Esto es la mitad de... De la vida que le damos a nuestra ciudad. Sí, y esto y... es muy, un problema muy grave. ¿Y ya no piensan que las ayudas son parches, que no llegan a todos? Eh, ¿Los ERTES eh, hay que prolongarlos? Eh, eh, claro, son ayudas que evidentemente que están muy bien porque, porque se ha, se ha, se ha, a, a ver, mucha gente ha, ha tenido ayudas. Yo, por ejemplo, he tenido una ayuda de, de la Generalitat de 1.500 euros pero eso te exhibe de, de pedir otras al ayuntamiento. Entonces, lo que exigimos o lo que reivindicamos es que, eh, que, fue, que pudieran ser más flexibles y que, evidentemente, estudiando bien la situación de cada caso, pues eh, pudiesen optar más gente a, a, a otras ayudas. Eso, y, ese es el problema. Claro, ¿y las indemnizaciones a quién se pedirían? ¿A qué administración? ¿El Estado? A ver, claro, evidentemente tenemos que ir a la madre. La tía nos puede dar un caramelo. La madre nos tiene que dar de comer o de cenar. Pues eh, están ustedes en estos momentos negociándolo con el gobierno porque los presupuestos se están cocinando. Sí, eh, de hecho próximamente tenemos una reunión con los, la concejalía y... y Carlos González, el señor alcalde, y bueno, y, y seguir, seguir. Seguir la trayectoria. Paqui Solves, pues no hay tiempo para más, eh, pero es importante seguir con esas reivindicaciones y evitar que esas previsiones se cumplan, eh, porque son demoledoras si se llega al 60% del cierre de este sector. Gracias, Paqui Solves, y mucha suerte en esta nueva etapa que emprende la plataforma. Muchísimas gracias a todos. 101.4 Tele-Elts Radio Marca. Een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld. Neemt de collaboratieve dat de poda. de of faradays. Pad ser sancionable. Als si je er bent een particular. resten de poda. De fins a 50 kilos. Al punt net. A la llotja, Al parc agroalimentari. O en Carrús, Carrer piaña 37. Als je bent empresa. I per a qualsevol pes, Pórtalos a un gestor autorizado o telefona a un profesional de la poda. Desde Urbacer y Ayuntamiento, Trebayem Perúna Elch Mesnet. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es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 En cualquier momento del día, Adar Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Dar Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Tetería Gastrobar, calle Mayor de Raval 4, Chem. ¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilina el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia Grupo Marcos. Pasión por llegar. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Tan solo queda un minuto para poner el punto final al programa La Glorita de este viernes y 13 de noviembre. Nosotros nos vamos con pura dinamita. Que disfruten de este fin de semana y ya saben, lleven cuidado. Hay que protegerse para proteger a los demás. Les dejamos con Rosa Lucas. Hasta el lunes.